Eh, Gerardo Martínez Lorré, director artístico de Radio Universidad. Porque hay que defender la ley de medios, pero... Ajá, bueno. En principio, quiero hacer alusión a lo que está pasando hoy acá, digamos. Es eh, la primera vez en la historia de nuestro país que a una semana de haber asumido un presidente se le hacen dos movilizaciones. Esto es solamente porque hay un pueblo concientizado, ¿no? Y porque estamos en democracia. En otra época, una de estas dos cosas no había. Es decir, en los 90, cuando se aplica, realmente la primera vez que se nos aplica la, el, el, esta doctrina neoliberal, estábamos muy para el cachetazo, no no teníamos capacidad de reacción. En otras épocas fueron eh, a punta de bayonetas y fusiles no que, que, que impedían la, la, la protesta popular. Hoy como estamos en democracia podemos... ¿no? Igualmente. Hoy como estamos en democracia podemos... Eh, expresarnos, pero lo que marca es que hay un alto grado de concientización porque durante este tiempo hubo una experiencia que esa experiencia es irreversible o sea, hasta 2003 no había experiencia de que se podía estar mejor y que se podía llevar adelante un plan con medidas nacionales populares no que, que buscaran la integración todo eso fue captado por mucha gente otra gente no, otra gente o no lo captó, no lo vio Y, y esa gente hoy no está acá y a esa gente la necesitamos también para muchos puede ser precipitado que, que como decía no a una semana ya se han hecho dos movilizaciones eh, a esa gente le esperamos realmente porque es una necesidad eh, poder unirnos nuevamente como como lo estuvimos al principio antes de esta tremenda división que fue de alguna manera incentivada también por los medios de comunicación y por errores propios, ¿no? Eso no hay que dejar nunca de, de marcarlo y defender la ley de medios por eso, ¿no? Porque se trabajó 30 años eh, se trabajó 30 años y muchas agrupaciones, muchas organizaciones estuvieron en este diseño. Esta esta no no fue una ley de medios que se le ocurrió a un grupo iluminado, no nada que ver se trabajó, se luchó, se llevó al Congreso, se aprobó en diputados, se aprobó en senadores, venía a reemplazar una ley de los militares, y ahora parece ser que de plumazo se la quiere sacar, ¿no? Entonces, bueno, eh, largo sería enumerar todos los beneficios de esta ley, pero pero tengamos en cuenta eso, todo lo que se luchó se pensó durante 30 años, muchas agrupaciones, organizaciones trabajaron en esto, y fue fundamentalmente, fue aprobada por eh, por el Congreso fundamental, por amplia mayoría. Entonces, querer borrarla es es directamente marcar el concepto elitista que tiene esta nueva administración.